Gracias Graciela Buen día Isabel, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por el contacto Bien, bueno Graciela, en el día bueno, sabemos la situación por la que están atravesando los afiliados de YoMa ya desde hace bastante tiempo una situación que se viene dando aquí en el partido de Tandil en donde la atención es absolutamente deficiente, eh, hay un conflicto entre el círculo médico y la obra social en donde por supuesto quienes quedan y quienes salen perdiendo, quienes quedan en el medio, son los afiliados En el día de ayer hubo un ¿Una reunión en el Consejo Deliberante en donde estuvieron presentes las partes, podríamos decir, Graciela? Sí, una reunión eh, que en la que por fin eh, se sumó alguien de idioma, estuvo el director regional, eh, Santiago González, eh, que en las reuniones anteriores se habían ausentado... Uh -huh. Eh, sin justificación, lamentablemente pero bueno, ayer llegó el responsable regional eh, quien se informó de la situación por la que estamos atravesando nos sorprendió bastante eh, la falta de información que tenía y el desconocimiento de la situación en Tandil de la cada vez más extensa emergencia prestacional por la que estamos pasando desde el 2 de diciembre Eh, por suerte también estaba allí el presidente del círculo médico Que llevó información precisa, con números, con cifras eh, Poniéndolo así al tanto a González Cosa que nos, insisto, nos sorprendió la falta de conocimiento que tenía de la situación uh -huh. No solamente eh, a ustedes parece que los, eh, que los tomó de sorpresa la falta de información Sino también a los concejales Eh, los concejales, eh, supongo que también no, no aportaron ningún comentario durante la reunión, eh, pero estuvo bueno, más allá de, de toda la dilación en el tiempo, que se pongan los números y las cifras en conocimiento de todos. Ayer el doctor Macaño agregó un dato también muy preocupante, que en el día de ayer se iban a reunir los pediatras con la decisión casi definida de bajarse de... De las prestaciones. Uh -huh. Se lo sumarían los pediatras también. Se sumarían los pediatras también. Uh -huh. eh, no son solamente los ginecólogos y los traumatólogos, no hay psicólogos, ni psiquiatras, ni dermatólogos, ni oftalmólogos, ni dentistas, o sea, la lista es enorme. Uh -huh. Sumado a eso, eh, algo que desconoce el director regional es que la cartilla de IOMA que uno ve en la pantalla cuando entras a la página de IOMA, está desactualizada. Allí hay médicos que han fallecido, hay médicos que no están más hace años. Eh, nosotros hicimos un relevamiento por nuestra cuenta con eh, llamando por teléfono uno por uno, llamando al sanatorio, a la clínica... A los consultorios integrados de la Chacabuco, etcétera, etcétera, y allí nos dicen que, si bien son médicos que siguen trabajando con unos pocos pacientes por idioma, no toman más pacientes. Esto, el director regional lo desconoce, uh -huh. lo desconoce, no lo quiero uh -huh. aceptar, uh -huh. pero es una realidad, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. eh, después mencionaron otro tema que, que tuvo prensa en su momento, Que es el tema de la creación de los policonsultorios. Sí, Cuando... sí, fue anunciado, eh, había viajado justamente el concejal Rogelio Iparrairre a Ioma Central eh, y había tenido esa, esa, por lo menos esa promesa, como que era ya algo de los consultorios, el pago de una deuda y demás. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eh, policonsultorios, el delegado regional. Dijo que es, eh, serviría solamente para atención primaria, o sea, una atención ambulatoria, uh -huh. eh, sin eh, especialistas, uh -huh. sin prácticas médicas, o sea, una cosa absolutamente precaria. Todos reconocen, inclusive él, que eso no soluciona el problema. Uh -huh. Eh, ¿Sí? Graciela, ¿cómo estás Guillermo? Eh, sí, eh, Guillermo, buen día tengo, Quiero hacerte una, una consulta Porque la verdad que hay algo que no entiendo eh, Ioma, yo voy a, eh, a llevar a mis hijos al pediatra sí. eh, Por encima de eh, presentar el carnet de la obra social Tengo que sí. pagar Creo que ahora están en 400 pesos por, por, por paciente ¿no? sí. Voy a otra ciudad caso Mar del sí. Plata, que me ha tocado, presento sí. el carné de idioma y no tengo que pagar nada. Y tengo sí. prestaciones que en Tandil no tengo. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es el problema? ¿De la obra social? ¿De los médicos? ¿De los médicos de la obra social? ¿De ambos? ¿Una que no controla? ¿Por uh -huh. qué hay tanta diferenciación en 170 kilómetros? Bueno, eh, ese tema se planteó en el día de ayer... Uh -huh. y, eh, insisto, usando los mismos términos. El responsable regional no daba respuestas. Uh -huh. No da respuestas. Eh, se mencionó el tema de anestesia, que es legendario, Cla más de 20 claro. años en Santandil, que claro. es el agujero negro, digamos, sí. que nadie te puede decir nada, uh -huh. me consta de, haber, de haberme hecho prácticas en Mar del Plata y pagar cero peso sí. Y acá, si no, eh, y acá si no pagás no, no entras al quirófano. Y acá si no pagás eh, no te operan. Aunque eh, comentó el doctor Macaño que ellos eh, pueden dar eh, nombres y datos de personas que no han podido pagar y los han operado igual. Pero bueno, pues, son casos eh, mínimos, aislados, y, y, y no se trata tampoco de eso. Claro. Eh, es gravísima la situación en Tandil, y nosotros lo que también... eh destacamos en el día de ayer es que realmente nos sentimos muy solos en esta lucha y sin ninguna respuesta porque también hicimos eh referencia a nuestro pedido de ayuda a los legisladores sabemos que tenemos dos legisladores de nivel nacional pero bueno no importa son de Tandil y hay una legisladora provincial que se supone que está trabajando en este tema eh, pero tampoco tenemos respuesta Después se aclaró, por ejemplo, este es un dato que ya lo dijo el doctor Macaño en otra oportunidad. Nosotros nunca vamos a dejar de ser atendidos por los prestadores, ¿ok? Pero vos tenés que ir al consultorio, tenés que contar con dos mil o tres mil pesos claro. para la consulta. El médico te tiene que entregar una factura que sabemos. No te entrega. que no te, no te entrega, y te dice, eh, no, pero vos y no... Y esa factura, claro, después la llevas a IOMA para que te reintegren, y IOMA tampoco te reintegra. Claro. claro. Entonces, digo... Ay, ay, bueno, y cuando... Iba, perdón, digo, perdón. Hay un, hay un poco de responsabilidad de los médicos también, ¿no?, digo, en esto. Eh, sí, totalmente. O sea, totalmente. Acá hay una, una cuestión de que por lo menos ayer eh, se miraron a los ojos y, y se dijeron en, ah. en, en tonos este, elevados... un montón ah. de cosas, ah. me pareció válido igual, claro. bueno, somos pasionales, somos argentinos, de esto se tenía que dar y en buena hora que se dio, uh -huh. ¿Y en esto... buena hora que se dio, esto tiene que seguir, en un momento el concejal Iparraguirre se puso muy firme, eh, eh, levantó la voz y estaba terriblemente enojado, inclusive estaba en contra de los dichos del delegado regional, Y Parraguirro en un momento dijo, bueno, si es necesario, le voy a pedir a Homero Giles que en vez de trabajar en este tema una vez por mes, lo hagamos día por medio. ¿Sí? Hasta encontrar la solución en Tandil. Y luego hay un detalle que también es interesante, que el concejal Iparraguirre en un momento dijo, tengo conocidos médicos y secretarias de médicos que están felices... de haber sido desvinculados, de haber dejado de estar vinculados con ioma, porque ahora cobran el arancel que quieren sí, claro. porque pueden hacerlo, porque son sí, libres claro, claro. Y, y se sí, sacaron el problema de encima, y te lo está diciendo un concejal, y te uh -huh. lo está diciendo un concejal que, que, que tiene afinidad con el con el oficialismo. Sí. Entonces, ¿cómo es? Sí, sí. ¿qué hacemos? <risa> Sí, realmente la situación, la situación eh, es muy complicada y eh, a mí me mostró justamente un, un médico cuál era qué era lo que cobraban la planilla que les mandaba el círculo médico qué era lo que cobraban por cada eh, eh, afiliado de Ioma. bien pero, es, sí. pero el tema es que ese no es el problema del afiliado. Por, por eso te digo, entonces, por sí, eso sí, te sí. digo, es no no por eso me va a cobrar a mí. Claro. So, exactamente, sobre, sobre el exactamente, bono. pero entonces. los empleados de la provincia de Buenos Aires están haciendo un aporte importante de su sueldo sí, claro. a una obra social que evidentemente es una caja, no sé, barril sin fondo. Porque si le van a pagar la prestación a los médicos de 368 pesos con 40 centavos, creo que eran. ¿Y a vos cuánto te descuentan por mes? De claro. tu haber. A mí, de mis haberes... Te, pero, eh, Te morís, te sí, morís. Por eso te sí, digo, sí, sí, sí, Entonces, eso, estás pagando. Este, no, estás aportando para tener un servicio de primera línea y resulta que lo aportás sí. al ioma que toda la vida, eh, y esto corre por mi cuenta lo que voy a decir, sí, toda sí. la vida ha sido un reducto de militancia de cada gobierno que ha ido pasando. Eh. Es reducto de militancia. Se hace, se hace ahí, se hace, hay política partidaria. se acomoda sí, sí, sí, sí. gente eso el es lo que grupo. se hace en el IOMA en vez de Ioma. hacer lo que se tiene que hacer y es una caja enorme y lo sabés sí. Graciela que es una caja enorme eh, sin duda sin duda. Este, ayer hizo referencia el doctor Macaño eh, con, con una serie de números que, que envió también en su momento a, a IOMA Central, a Homero Giles sí. y que también le envió a, a González pero lo desconocen Eh, está entre el desconocimiento y el ninguneo, digamos, de la de la cuestión de números exactos. Lo, lo, sí. lo desconocen. Homero Giles se hace justamente lo que su apellido indica. Opa. Se hace el Gil y sí, sí, no me vas, a... pero pero por supuesto. No me vas claro. a venir a decir que no sabe, si se debe haber, pero se debe haber matado por tener ese puesto, porque saben perfectamente la caja que manejan. Y además, otra cosa que también es importante, en el mes de febrero se comunicó conmigo el doctor Alcide Fortunato, el delegado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, uh -huh. eh, diciéndome que recibe miles y miles de quejas, reclamos y demás de idioma. Digo, bueno, ¿y usted qué hace con eso? Y te lo mando a IOMA Central. Y, y nada, claro, si sí, están no, en no. otra cosa. Estamos en, en otra cosa. Año electoral. Claro. Graciela... Ayer fue, ayer fue un responsable de la delegación del pueblo y no emitió palabra. Ah, no emitió palabra. Bien. No, no, no, no, no. estuvo ahí muy no sentado. Comen. Bien. Bueno, Graciela, te agradecemos muchísimo el abrazo, contacto, ¿eh? Un abrazo, un abrazo. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. Chau, Graciela.